Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, quien les habla, Clarisa Gambera. Y otra vez acá haciendo radio, radio de verdad, como suelen decir los estudiantes que llegan desde distintas escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires a contar experiencias educativas, experiencias pedagógicas. ¿Qué es lo que pasa en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires? Porque hay muchísima gente que no sabe y a veces los medios de comunicación cuentan cosas que no son. Entonces, eh, tomar la palabra y en primera persona siempre nos permite eh, esto, que contarle a la gente que nos escucha, ...de qué se trata la escuela... ...muy bienvenidas y bienvenidos... ...¿cómo les va? Bien. Todo bien, gracias Todo bien. por recibirnos... ...bienvenido Elisauro Arancibia nuevamente... Eh, ...bueno, somos eh, compañeros históricos... ...muchos de nosotros... ...muchas veces vino Elisauro Arancibia acá a Radio Gráfica... ...a contar distintas experiencias... Eh, ...que va desplegando este centro educativo... ...pero esto es una novedad total... ...porque es la primera vez que está viniendo la escuela media... Eh, que están viniendo los grupos más grandes y, y también es novedoso para, para Elisauro, ¿no? Es un ciclo nuevo, ¿es cierto? Sí. Sí. La, la verdad que sí, porque... O sea, bueno, me presento, mi nombre es Fayán. Eh, bueno, yo soy uno de los integrantes, va, de estudiantes del, del ciclo medio y la verdad que nos ayuda mucho, o sea, en, en aprender, porque hay otras... O, o sea, fui a otras escuelas públicas donde me discriminaban por la vestimenta ¿no? o sea, yo estaba en calle me miraban mal entonces acá en la escuela el ciclo medio es, es diferente o sea estar bien. ahí es eh, impresionante bien Fabián entonces empieza un poco a contar cuál es la experiencia esta de estar en la escuela media bienvenida Silvia ¿Cómo estás? Hola, hola. Eh, todo bien mi nombre es María Silvia Góngora eh, soy de Lizaro Lancivia soy estoy en tercer ciclo eh, yo entré el 14 de junio del año pasado a la escuela, estuve 8 estuve eh, años en situación calle y bueno, y, eh, le he preguntado a mi hijo Diego cómo era la escuela, yo entré, me recibieron muy bien, me tomaron una evaluación, quedé en segundo ciclo, ya para diciembre pasé a tercero y bueno, en la escuela me ayudaron un montón, yo he entrado sin documentación a la escuela porque me han robado todo. Y es muy lindo, ahora estoy en talleres y es una cosa muy linda. Tengo a mis nietos, a mis hijos. Es como una familia que tenemos en la escuela. Y la escuela para nosotros es nuestra casa de apoyo. Bien, la escuela es un lugar muy importante. Penelope, ¿cómo estás? Mente, ya me sabía de tu nombre. Y bien, eh, yo lo que voy a resaltar es eh, la bienvenida al lugar. Este, desde que entras es, eh, se preocupan eh, cómo estás, cómo te sentís. Eh, te, preguntan, te preguntan cosas importantes, no, no cosas exteriores, sino lo que está pasando por tu cabeza y lo que estás sintiendo, eh, que cómo llegaste ahí, ¿no? Por ejemplo, yo llegué porque mi hija superaba la edad de primaria, pero era chica para secundaria, porque tenía 15 años. Primaria es hasta 14, secundaria luego los 16. Hacía un año y medio que estaba sin escolaridad, estábamos en situación de calle, éramos personas que lo tuvieron todo, y lo perdimos todo un día para el otro, entonces nos discriminaban y... Eh, se burlaban más de lo que nos ayudaban, siendo que entonces ahí también nos dimos cuenta quién nos quería realmente y otra mamá me dijo mira hay un lugar donde ...puedes mandar a los a los chicos a guardería, eh, es un jardín donde los van a contener, eh, para que no estén en la calle, les dan de comer, y vos podés hacer cursos, ...puedes estudiar. Y yo le dije, hay secundaria, nada, no, me estás haciendo un chiste, me dijo, sí es secundaria. O sea, para una mamá soltera en situación de calle, este es una puerta enorme la que se abre cuando te ayudan con los chicos. ...siendo que en muchos lados ser tantos, porque al ser mamá soltera en un lugar... Este, ...como que sos más, como que ocupabas mucho espacio, entonces no te dan el lugar rápido... ...una chica soltera sin hijos es una cosa... ...una mamá con varios hijos como yo, tengo mi hija en primaria, mis hijos en jardín... ...dos en jardín, y yo en secundaria éramos un montón y no había lugar para nosotros... ...tanto lo que sea comida, la cantidad de comida no, no alcanzaba... Eh, lo que sea vestimenta eh, todo lo que sea, conseguir los libros, fotocopias aún para el pasaje de mis hijos me ayudaron a hacer los pases para poder ir a, ir a estudiar este, cada día que te pregunten dónde pasaste la noche querés algo calentito para tomar este, lo mismo para los chicos este, a veces llevan llorando al colegio porque no, habíamos pasado una noche fría ir a abrazarlos, besarlos y enseñarle todos los días cosas nuevas y con referente al avance del estudio están Es un secundario que, que hay que hacer la tarea porque la verdad que de ahí salí siendo un profesional y te hace ver otro punto de vista que en la calle no lo tenés, que que sos alguien y que sos importante. Bien, Penélope, ahí empieza, un poquito cada uno de los que están presentando se empiezan a desplegar, eh, para quien todavía no conozca, que es Elisaura Arancidia, es la posibilidad de ir pensando algunas cosas que el sistema tradicional educativo no había pensado. No había pensado qué pasaba con la ropa y esto que vos planteabas, Fabi, de, de sentirte discriminado porque estabas en la calle y, bueno, la ropa era un problema, eh, el, el, la sobredad. La soledad que planteabas vos respecto de tu hija, ¿no? Donde entonces cuando se te pasa la edad, sos muy chico, sos muy grande. Si sos mamá soltera y quién cuida a los chicos. Una serie de cosas en las que, que, que operaban de obstáculo para estar en la escuela, ¿no? Sí. Entonces poder pensar en esas cosas que, que sean parte de, del mismo proyecto hizo la diferencia. Hizo nacer Lisauro como proyecto pedagógico. Lucas, ¿qué tal? Vení al micrófono, dale. A hacer, pre presentate vos. Contame quién sos, cómo llegaste a Lisauro. Ah, me llamo Luca, llegué a Lisauro gracias a un amigo que se llama Emma. Yo había salido de estar en Cana y, y en otro colegio no me aceptaban porque tenía antecedentes. Y bueno, el pie, me dijo para ir para allá, mi hijo tenía hambre, y vamos a comer allá. Mi hijo. Y fui, ahí empecé el tercer ciclo y pasé de, de, a secundaria. Me querían mandar a otro colegio, pero yo no quería ir a otro colegio. Dije que iba a esperar a que empiece la secundaria. Pero era secundaria y ahora estoy ahí nomás. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sí. Bien, y siguen apareciendo esto, ¿no? No tener los documentos, <coughs> tener antecedentes. Una serie de cuestiones que te dejaban afuera eh, de, de, de, del derecho a la educación. Sí. Que aparte es un derecho, ah, en realidad sí. no es una dádiva. Así que eh, saldar es, esos obstáculos para poder eh, retomar este proyecto de estudiar es muy interesante. Bienvenidas, Micaela. Micaela... Mmm, me olvidé tu apellido, en una donde la noté es, es irrelevante. Igual. Decime, decime Legal tu apellido. Me López Rodríguez, me llamo. Bien, y Laura, compañera, hace mucho que nos conocemos, bienvenidas. Hola, muchas Contame, gracias. Contame, cuéntenme un poco la, la novedad, ¿cómo se animaron a la Escuela Media? ¿Cómo fue? Bueno, mira, es un sueño que tenemos hace muchísimos años, porque nosotros vemos que los estudiantes de, de la escuela primaria egresan eh, ...y vuelven al Isauro... ...año tras año vuelven al Isauro... ...entonces empezamos a armar... ...cursos de egresados para que... ...estimulándolos que conozcan... ...otras escuelas, como decía Lucas recién... ...que lo, lo, le promocionamos... ...otras escuelas, los hacemos que vayan a visitar... ...algunos estudiantes se enganchan... ...y, y logran hacer un recorrido... ...en otros espacios... ...pero muchos no, vuelven al Isauro... ...porque es muy alto el nivel de pertenencia... ...que tienen con el Isauro es su identidad, eh, se sienten ahí, se sienten seguros, sienten que, que es un espacio desde donde pensarse, desde donde construir, entonces vuelven. ¿Y qué pasaba? Volvían y nos, nosotros no teníamos un espacio para ofrecerles. Y volvían al aula de tercer ciclo de vuelta. Claro. Y como maestros nos sentíamos frustrados, porque de, de vuelta a ofrecerle el aula de tercer ciclo a un estudiante que ya egresó es como un retroceso. Y bueno, así siempre soñamos con poder ofrecer un el nivel medio, eh, sin dejar de ofrecerles otras oportunidades, porque sí creemos que está bueno que transiten otros espacios, los estudiantes que quieran, que lo deseen, que para ellos es también un crecimiento ese, pero para los que quieran continuar en el Isauro, que tengan esta posibilidad, es una hermosura absoluta. Nosotros estamos felices de poder eh, haber hecho esto, que lo estamos haciendo todos los días, es una construcción diaria, eh, bueno, eso... Eso, felices de tener estos estudiantes. Bueno, felicitaciones, la verdad. Pero, pero vos no ibas antes, Isauro, vos estás llegando ahora recién. Sí. Bien, entonces se incorporan alumnos y alumnas nuevas con la escuela media No mm. son solo compañeros eh, que hayan estado transitando eh, el primero, segundo y tercer ciclo Sino que se incorpora una población nueva también Sí, sí, eh, en tercer ciclo a la tarde eh, habían dejado unas fichas, eh, Nosotros le dimos lo, lo de turno mañana Sí. Que hay pocos, había pocos chicos en tercer ciclo Había nada más que tres chicos, y cuatro que iban Bueno, ayer yo me integré a tercer ciclo a la tarde pues tengo que cumplir un horario hasta las cinco de la tarde yo y me quedé en tercer ciclo de la tarde y la verdad que estoy muy contenta porque habían casi 10 alumnos en el salón y bueno yo compartí con ellos el día y es lindo ver todas las sillas completas ¿no? en el salón y que los compañeros se acerquen a estudiar y a aprender cosas que, que de chico no pudimos hacerlo así que es muy lindo y quisiera también ofrecer a algún compañero que necesite acercarse a Lesagro Arancibia que las puertas están abiertas para todos Que no hay excepción de edad, ni vestimenta ni nada. El corazón del Isauro está abierto para todos. Bueno, buenísimo. Esto, esto está funcionando, está abierto. Está bueno lo que decís, Silvia, de convocar a quienes estén necesitando Necesiten, o estén sí. pensando en continuar la escuela, teniendo mucho por ahí de los problemas que planteaba Penelo, porque decís, no, ¿qué hago con los chicos, con esto? ¿Quién los cuida? Y ¿Cómo llego? ¿Y con qué bondi? ¿Cómo lo pago? Bueno, todo eso que parece una montaña gigante, ahí en el Isauro te lo van un poco se va organizando, ¿no? Mientras que uno está yendo ahí, está bueno, está bueno. Bueno, ¿hay un convenio con la universidad? Porque aparte de eh... que era una necesidad, como plantea la seño, ¿hay un convenio con una universidad? ¿Quién me cuenta un poco? Dale, Fabi. Un poquito. La verdad, bueno, la verdad es sí, hay un convenio con la universidad es... o sea, funciona también para el tema de informática, ¿no? Eh, nosotros estamos haciendo ahora en el en la materia informática estamos tratando de hacer un corto o un documental pero la idea es que también vayamos a la universidad y los estudiantes que estudiamos en el nivel medio ¿no? La no la universidad de Avellaneda ah, sí, ¿no? sí tenés razón perdón, <risa> perdón perdón, oyente ah bien eh, no, y la verdad sí o sea nos sirve una banda y o sea te, tuvimos la visita del del rector de la universidad hace un par de semanas atrás y le agradecimos o sea, haciéndole un acto y hablar sobre todo, lo que, todo lo que nos sirve a nosotros, que haya una, un, o sea, una secundaria ahí, un nivel medio en la escuela. Bien, acerca a la Escuela Media, un lugar que es lejísimo, la, la universidad es como otro planeta, ¿viste? desde la Escuela Media... Rompe el muro. Sí, rompe <risas> algo del muro, ¿no? Cuéntenme por ahí, Laura o Mica, ¿cómo es esto? ¿Es un convenio que permitió qué? Eh, bueno, este este convenio permitió, bueno, un montón de cosas, ¿no? Permitió que exista la Escuela Media que surge como un fines, en realidad. Se abrió un plan fines en el dos, a partir del 2016, empezó a funcionar. Eh, ¿Qué pasa? El plan FINES funciona dos o tres veces por semana eh, El año pasado, que fue el primero que lo aplicamos Bueno, muchos estudiantes quedaron en el camino Porque nosotros también, fue como la primera experiencia nos, nos llevó a pensar de qué manera nosotros queríamos construir Una escuela secundaria, una escuela media Que contenga y que pueda incluir a estos estudiantes Que vienen, de muchos de ellos vienen de dormir en la calle Entonces, eh, empezamos a pensar en todas las cosas que nos servían, en, en la experiencia que traíamos de la escuela primaria, y, y entonces, bueno, una de las cosas que hicimos a partir de este año fue organizarlo de lunes a viernes, Con el mismo horario que la primaria, ellos tienen un esquema en el que están en, a la mañana en la escuela secundaria, a la tarde tienen la opción de hacer talleres de oficio que ahora los estudiantes les van a contar porque ellos eh, cursan esos talleres que pueden esos talleres de oficio de venir luego en emprendimientos, se les arma como un combo y como contaba Penélope tiene en el jardín para llevar a los chicos, entonces es, eh, es como un, es una escuela integral, digamos. Que es así como pensamos la escuela primaria, que realmente da resultado porque los estudiantes pueden incluirse, pueden transitar. Y este año logramos, algo que el año pasado no, poder tener un grupo que sostiene con continuidad la, la, bueno, la, la cursada. Bien, interesante. Claro, esto de ir pensando la estrategia pedagógica y el formato del centro educativo a partir de lo que surge como necesidad. Es novedoso eso. Yo sé que uno cuando lo está, está adentro y lo está pensando, en general el sistema es rígido, ¿viste? el sistema es en lo que hay y hay que ver cómo metemos a las personas dentro del sistema medio de prepo, es como meter un cuadrado en un círculo y entra sí. con force. Y algo que no dije es que desde, el, desde este año se desfinanció este FINES como la, primer, la comisión de primer año, porque el programa tiende a desaparecer como tantas otras políticas públicas con este gobierno neoliberal. Entonces, eh, bueno, es, entramos en un estado de crisis porque se nos cerraba la escuela secundaria que recién se había abierto, para nosotros era una conquista y un derecho enorme, habíamos, esto, habíamos entrado en un terreno que hasta ahora no, no teníamos, que habilitaba la dimensión del futuro. Eh, la posibilidad de la escuela secundaria y el vínculo con la universidad. Que la universidad empieza a ser una palabra cotidiana de todos los días, que los estudiantes se animan a hablar de eso y a imaginarse transitándola. Y todo eso se nos derrumbaba. Y actualmente lo estamos sosteniendo con militancia. Vienen ¿O sea, no hay cargos? No hay cargos. La comisión de primer año se sostiene con militancia Y vamos por más, porque no solo se sostiene con militancia, sino que aplicamos otra cosa que es parte de la esencia del Isauro que es la pareja pedagógica. Así que son duplas pedagógicas que están dando clases en el primer año eh, sin cobrar con, eh, con militancia, digamos, ¿no? Bien, bueno, ahí está... Nada, toda una, una, una lucha por delante porque sí, tiene que haber cargos para que se sostenga una propuesta a largo plazo y que se consolide esta experiencia, si no es muy difícil. Eh, ¿Hay unas palabras de Selva que íbamos a compartir con la audiencia? ¿Puede ser? ¿No? No. Ah, no, Selva. no me iba. Eh, bueno, Selva iba a venir. Sí. Eh, me pidió, por favor, que le pida a la profe, me dejó una carta que le entregue porque no pudo venir porque ella tiene un par de problemas en el cuerpo uh -huh. que está en tratamiento. Y los días, los días cuando está así, está muy mal, no se puede mover, aparte tuvo un gran problema, bueno, que nos contó ya, le conté yo a la pro. ¿Y qué hacemos? ¿Le mandamos un saludo? Y, sí, ¿Nos, un nos beso, va a escuchar hoy un, u otro día? Un beso muy grande a Selva, la queremos mucho y una re compañera mía. Eh, vamos y venimos a la escuela, estamos todo el día juntas, compartimos mate, charlamos, le hacemos lo, las tareas juntas y bueno, es una re compañera, ella vino hace poco de Uruguay. La ella vas a tuvo, emocionar, si, ella cuando tuvo, escuché esto se va a poner a llorar de la emoción. Ella tuvo un gran problema con su familia, bueno, ella tiene hermosos hijos y pasó cosas muy feas y, bueno, acá ella se está relacionando con nosotros en la escuela y ella dijo que eh, recién ahora ya está empezando a saber lo que es tener compañerismo, tener un compañero al lado de él, tener maestras, poder terminar sus estudios y, bueno, nada la queremos mucho y que lo vaya sabiendo que siempre la vamos a querer y nunca la vamos a dejar sola bueno buen mensaje para para la compañera decime yo, él. Que, yo quería agregar que es la segunda vez que por diferentes razones Selva no puede venir pero tenemos una tercera ah. posibilidad y en el próximo programa vamos a volver a invitar a Selva a ver si logramos que pueda porque aparte no solo escribe muy bien y es una gran radialista así que tiene que venir y hacer radio y ella alguna vez me contó que en Uruguay hacía radio así que La tercera va a venir. Bien. Bueno, yo quería comunicarle también que ahora para septiembre Selva se opera, así que vamos a esperar la fecha de, de operación de ella y vamos a luchar por ella para que le salga todo bien, porque es algo muy feo lo que ella tiene y bueno, lucharemos con ella para que... darle fuerza para que esté con nosotros siempre, ¿no? Bien, vamos hasta a, a, a mandarle entonces un abrazo a Selva. Eh, Quienes escucharon la voz de Yael, Yael es quien que nos hace el puente con el Isauro y hace talleres de radio allá. Así que bueno, vamos a, a seguir compartiendo qué es esto de la escuela media y el Isauro, lo que vienen haciendo los chicos y las chicas. Escuchamos música, porque también tiene que ver con el Isauro. A ver, un tema para compartir. Escuchamos la banda de Lisauro y escuchábamos a Silvia. Silvia, ¿sos vos esa que cantaba? Sí, soy yo. Le cuento a quienes eh, nos ven. Acá hay unos murales alucinantes en la radiográfica, en la parte donde está previa al estudio, y hay una mujer cantando. Y Silvia entró y dijo, ah, sí canto yo. Yo pensé que chamullabas, pero es verdad. Sí, es un orgullo cantar en Lisauro y cantar para que la gente nos escuche, lo, saber lo que armamos nosotros, aprendemos en el, en el, en el momento que estamos en situación. Horario de música con todos los compañeros y bueno, y les invito a la gente que se acerquen para poder escucharnos. El 21 de septiembre tenemos una muestra de, de teatro con Rita Cortés en, el, wow. en la escuela, así que los invito a que se acerquen a ver y a conocer la escuela de nosotros, ¿no? No se andan con chiquitas, la gente de Risauro siempre va por más, pone la vara alta... Y, y va resultando, va resultando Antes era, en un momento fue increíble que Elisauro pudiera existir como tal Y existió, y tuvo un lugar, y fue creciendo Así que, muy interesante la experiencia Cuéntenme un poco más sobre la Escuela Media ¿Qué, qué materias tiene? ¿Cómo se organiza? Bueno, el, la Escuela Media, o sea, eh, te voy a contar un poco lo del... Lo del cuatrimestre pasado. Dale. El cuatrimestre pasado también, como lo tenemos ahora, es informática, o sea, inclusión digital, que to todavía la seguimos teniendo, se materia, en este cuatrimestre. Y bueno, tuvimos lengua, literatura, eh, biología, donde estudiamos el tema de los, del cuerpo humano, ¿no?, lo, todos los sistemas, o sea, nos quedó uno, que es el sistema óseo. Pero bueno, después tuvimos, eh, claro, no... No. <risa> eh, ta, eh, claro, pero eh, inglés, sí. donde también tenemos a la compañera acá, Mika, que nos ayuda también ahí en el momento, o sea, en las tutorías y también está en, en la casa que se llama el Centro de Integración Social, Milagro, la Milagrosala. Sí. Y bueno, son, eh, en parte está bueno. La verdad que sí, está muy bueno porque o sea, a mí me ayuda una banda, o sea, aprender, o sea, yo te digo la verdad, lo voy a ser, lo voy a ser honesto, de... fui tres clases nomás en el cuatrimestre pasado, pero aprobé todas en esas tres clases nomás, de en cada materia, o sea, inclusión digital, de inglés, de... bueno, me queda recuperar biología porque falté mucho. Entonces, Bien. este año estoy dando con todo porque, o sea, se me ocurrieron un par de ideas como la de inclusión digital, de hacer un documental por mi parte, pero contando un poco, haciendo un relato sobre la vida de Susana, que es Susana Reyes, nuestra la directora del Centro Educativo y Sorgancilla. O sea, un día fumándome un cigarro en la casa, se me se me ocurrió la, la idea de esa. O sea, estoy buscando también personas que me, que me den una manita con eso. Bien, te hago una pregunta, le hago una pregunta a todos. Son de cuatrimestrales o sea, las materias, sí. o sea que vos cada cuatrimestre tenés que elegir vos o son las que te tocan, ¿cómo no, funciona? Son las, son las que te tocan, o mm. sea... Pero si te queda una, no es que tenés que darla y si no, no pasás, podés... Recuperar. Recuperar esa y cursar otra. Claro, mientras. Bien. No, pero igual en, en las vacaciones de invierno me puse las pilas para tratar de, de recuperar la materia que, que me quedaba. Bien, bien. Bueno, ahora vamos a seguir charlando. Estamos sobre la hora de la tanda de la radiográfica, así que vamos a la tanda y después seguimos charlando con los chicos y las chicas de Elisauro Arancibia. Inicio espacio publicitario. En el séptimo día, tampoco descansamos.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 Defendamos el cine, nacional. el cine nacional El cine argentino se autofinancia A partir de un impuesto a cada entrada de cine Y un canon a la facturación De las radioteledifusoras Se compone el fondo de fomento cinematográfico El cine no le quita fondos A la salud, no le quita fondos A la educación, ni a los jubilados Defendamos el cine nacional Fuente de trabajo genuino y patrimonio de nuestra cultura Hablamos de cine y cultura Hablamos de cine y cultura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 Espacio Publicitario. Y seguimos acá en este Hora Libre en el barrio, estamos compartiendo la experiencia novedosa igual ya que, que viene encaminada no de, de la Escuela Media para el Isauro Arancibia, con, con quienes están siendo protagonistas de esta experiencia la primer camada son ustedes, ¿no? No hay, o sea, van a ser ustedes, son el proyecto piloto. A ver, vamos a ver claro. qué pasa. <risa> bueno, estábamos en claro. el cuatrimestre pasado y, eh, y falta este cuatrimestre. ¿Qué materias te tocan ahora? Eh, matemática. Eh, claro, está matemática, eh, metodologías y técnicas de estudios, como resumir, sintetizar un, un texto, ¿no? Claro. Para firmática. no. Firm firmática la que tenemos que tuvimos en el cuatrimestre pasado también. Uh -huh. Esa es la que seguimos teniendo. Después está eh, historia. Eh, a ver, me olvidé. ¿Falta alguna, Silvia? Sí, la verdad que sí. ¿Cuál es? No, ella no está con Ah, Silvia. está bien, está bien. Eh. Lucas, ¿y vos de todas esas materias cuál es la que más te gusta? Matemática, Matemática. pero... Matemática. igual. Ah. Ah, sí, está... eh, <risa> construcción de la ciudadanía. Ajá también. Vos Fabián, hablando... ¿cuál es tu mejor materia más? Matemática. ¿Qué, qué onda? Mirá qué bueno. No, no o sea que, mira. Eh, ¿Por qué me, les gusta No, no me gusta. La, no, la, me gusta... Inglés es horrible. <risa> es la mejor o sea, materia que me, hay. me. Me gusta aprender una banda de todo, pero mi materia preferida es matemática, porque o sea los números me manejo muy bien. Claro. Con el tema de los números. Bien, bueno, y contémosle un poco a quienes nos escuchan esto de los talleres, que son talleres de oficio que algunos se van convirtiendo en proyectos productivos. Hay talleres de arte también, lo que decía Silvia, arte teatro, canto. Teatro. En la secundaria, en la media, ¿qué talleres hay? No, yeah. ninguno. Es, eh, vamos a estudiar ahí nosotros. Ah, Después, a ver, los ah, talleres. Espera, espera, entonces, hay un turno donde tenés las materias de la escuela y claro. contraturno están los talleres. Claro, okay. sí, perfecto. Cara. Decime cuáles son, Fabi. Eh, lo, eh, los talleres de contraturno son. Funcionan muchos, en verdad. Yo te voy a pasar a nombrar un par. Dale. Eh, que son bolsa, eh, sí. Panadería, eh, Bicicletería. Eh, también está el taller de teatro música que nosotros tenemos que estamos tratando de bueno donde funciona el serigrafía el tema del estampado sí, pues. circo también que mucho bueno yo ya ah, dejé pero... de hacer eso eh, porque me, o sea me enganché mal en el taller de, de costura no tango también tango sí o sea, a eh, ver o... contame por ejemplo eh, el deco bolsa qué hacen eh, bueno nosotros en el deco bolsa eh, o sea diseñamos la bolsa O sea, le damos vida a retazos de tela y lo convertimos en una bolsa para poder venderla. O sea, también tiene, tenemos el loguito del, de, del Isauro. Claro. Para poner la bolsa. Y bueno, con eso nosotros hay veces que salimos a la calle junto con la revista que se llama La Realidad Sin Chamus. Ah, verdad. Entonces... Tr tratamos de salir a la calle a vender eso y para poder tener un sustento. Bien, es un proyecto productivo. Claro. Ustedes logran un laburo a partir de lo que aprenden a hacer. Sí. ¿A vos eso te gustó? Me gusta, hace siete años que estoy ahí. mira Siete años y, o sea, aprendí por una, pro eh, por una profesora que ahora no está porque, o sea, se jubiló. Y me enseñó, me enseñó demasiado y, y pude, o sea, pude prestar atención, no es que... Decir, no, no me gusta, entonces no lo hago. Entonces yo le, pre le presté atención porque mi abuela, o sea, también era costurera, entonces... Y en mi familia nadie, nadie cose. Entonces, Pero había una memoria ahí que quedaba al claro, lado. Entonces yo la miraba a mi abuela y... Mirá vos, decía yo. Era, era chiquito y le decía, mirá, mira cómo cose la abuela y lo lindo que... Hacía cosas lindas mi abuela. O sea, no, no hacía para vender ella sino que... Hacía para los nietos. Claro. Hacía para regalarle a los nietos, así cositas gorritas, también sí. hacía con crochet. Y. La quedé mirando a mi abuela y. Bueno, me gustó. ¿Y algo de eso encontraste en este taller? Claro. Porque hay costura, claro. Y vas diseñando las bolsas, está hacemos bueno. Hacemos bolsas ecológicas, se llaman. También podemos, hacemos materos, morrales. Eh, riñoneras Riñoneras Cartucheras. Cartu ahora estamos haciendo. Un pro eh, ¿Cómo es? Cartucheras. Claro, cartuchera, pero es una producción que nosotros tenemos para el, la fiesta de la Pachamama, que la festejamos ahora el 21, creo, o el 20. Ah, sé que ahí va a haber stand y van a estar vendiendo. Bueno, está bueno, vamos, a, está a, bueno, vamos a pasar entonces el chivo para que puedan pasar ahí por Isauro a comprar, porque van a estar los productos de varios de los talleres productivos. Cuéntenme un poco del de bicicleta, ¿cómo es eso? Lucas, ah, ¿qué sí, onda es... en el de bicicleta? Nada, yo en bicicleta estoy recién este año, sí. entré. Pero contame un poco de lo que ya te contaron tus compañeros. ¿De dónde salieron las bicis? Bueno, te paso a contar yo. Dale. ¿Te paso a contar él? <risa> <risa> <risa> bueno, eh, la verdad creo... Si no me equivoco... Adelante. Eh, yo pienso que es así, ¿no? El, el Ministerio de Seguridad eh, nos trajo hace un par de, un par de años atrás eh, tres caminadas con bicicletas, o sea que son secuestradas por la policía, ¿no? Que están en comisaría con motos. Todo. Pero no trajeron unas motos, trajeron todo y sí. Tres camionadas. Sí, seguro que algunas se quedaron por el camino. Claro. Cosas que pasan. No sé. Bueno, lo, nosotros lo que hacemos es, bueno, yo también participo. Participé la otra vuelta nomás, porque no tenía nada que hacer. Claro, eh... es verdad, va cuando quiere nomás. No, porque hago otros talleres. Eh... Y bueno, la idea es O sea, esas para perdón te hago una consulta, esas bicis están medio destartaladas, así llegan o sea todas con las ruedas todas dobladas Ajá, o rotas okay. llegan ¿Qué? todas usadas llegan todas sí. despintadas todas o nosotros las la tenemos que lijar, hacer la nueva igual igual que la compañera Silvia yo y ella el Horacio y una Teresa somos los que pintamos Nos fileteamos, fileteamos. Después tenemos compañeros que arreglan las ruedas, la bici, lo hacemos todo nuevo. O sea, hay un taller montado completo, desde claro. la parte más estética hasta lo que tiene sí. que hacer para el funcionamiento. Y el cuatrimestre pasado tuvimos un plan de hacer 10 bicis, hicimos 11. Ahora, gracias a 11 bicis, estamos haciendo un plan para hacer paseo turístico bien o para, sea que para, para del taller poder, y de aprender claro. a re aprovechar la posibilidad de arreglar esas bicis surgen algunas ideas sí. para hacer rentable alguna cuestión un proyecto para productivo que, para que vean lo que hace la escuela digamos bien claro. eh, también se usa para entre el o sea entre el, el taller de panadería ellos también tiene una cooperativa y se juntaron se reúnen o sea para formar otro emprendimiento aparte va bueno, no esa parte sino que también está dentro de la escuela no Pero se juntaron los dos para usar el taller de, pan, de, de bicicleta y el de panadería claro. para hacer repartos. El reparto de los, de los pedidos los que castings, se hacen. Sí. Ah, mira. Los castings, porque así hace, hacen casting y hacen pedidos, entonces, como no dan abasto, usan las bicicletas de reparto de la escuela. Y mi, mi hijo Sequiel está en, en armando bicicleta. Y trabaja y, también en reparto. Trabaja de reparto, también hace reparto dos o tres veces en la semana. Bien, interesante, muy interesante. ¿Vos, Silvia, estás en el de panadería? Eh, yo estoy en panadería con Silvia, es una reprofesora, eh, es un amor. Y bueno, estamos aprendiendo muchas cosas que en el Centro de Integración también los hacemos ahora con las recetas que llevamos. Y bueno, y estoy con Rita Cortés, estoy con Fabi en Ecobolsa y estoy en la revista En la Realidad Sin Chamullo. Eh, un beso grandote para las compañeras también. A full estás en todas y... las iniciativas. <risas> Escuchame, sí. tengo una pregunta. ¿Qué les piden en la panadería? Nada, en panadería nada que aprendamos. Y no, tengamos... no, pero ¿le ¿está funcionando el proyecto productivo? ¿Les sí, encargan sí, cosas? Muchas cosas se encargan, encarga como empanadas, tartas, bizcochitos de grasa, escones. Mira, ¿y cómo se hace paturas? para encargar a la panadería de Lisauro? Eh, tiene que entrar a la página de Lisauro sí. eh, y bueno, y hacerlo se los encargue y llega a la escuela y bueno, y se hace, se produce y se hace el reparto. Mi hijo se encarga de hacer el reparto mira interesante. Claro. o sea que yo puedo o sea puedo entrar a la página o puedo llamar tengo que ir a pagar a Lisauro tengo puedo hacer una transferencia No, no, eh, no. cuando o sea, te llevan el pedido le entregas ah efectivo eh, entre, le entregar le entrega la plata bien claro bien bueno está bueno también saber eso no bueno, que se puede estar bueno, pidiendo así. ahí a la panadería yo creo que alguna cosa probamos ¿sabes? ah no una vez le compré a un uno de los pibes unas cositas de dulce de leche riquísimas unas como una eh, factura sí, en de dulce la revista de leche. también estamos en la realidad sin llamullo estamos trabajando sobre el problema de Susana también que nos quieren porque nosotros lo que estamos luchando para que nos reconozcan que como escuela Alisaura Arancibia para que Susana pueda sea jubilarse no pero nosotros hicimos marcha también y vamos a seguir luchando por ella y fuimos a ¿Cómo era? ¿Dónde fuimos? A la, legislatura. a la legislatura y bueno nos pusimos fuerte ese día en marcha y fuimos ...hablar por ella o por nuestro compañero... ...y por nuestro lugar, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que, que defender... ...para terminar nuestras escuelas... ...tenemos nuestros nietos, nuestros hijos, todos ahí. Bien, Así vamos que... a seguir charlando... ...sobre Elisauro, vamos a charlar un poquito... ...sobre Susana Reyes, compañera también... Eh, ...que muchas veces salió acá al aire... ...por la radiográfica y que nos va contando... ...y teniendo al tanto de lo que pasa con Elisauro... ...vamos a seguir compartiendo con ustedes... ...estas experiencias, entrar a la universidad... ...entrar a la legislatura... Esos lugares están tan vedados muchas veces para, para quienes estamos de este lado. Pero un poco de música, ¿cómo la ven? ¿La Renga escuchamos un poquito? Sí, dale, dale, vamos a escuchar La Renga y después seguimos charlando. Seguimos acá charlando, tomando mate, pasando la bomba... ...con, con los compañeros y compañeras de Lisauro, estábamos ahí... ...bueno, primero aclarando alguna cuestión sobre que la especialización... ...de la Escuela Media de Lisauro es informática, ¿está bien? Eh, estás, en, estás en lo cierto. Estoy en lo cierto, eso no, quiere es decir... ¿eh? escúchame Fabi, eso quiere decir que tienen un montón de informática. Claro, eh, se dividen en, en varias materias, o sea, está la de ofimática... Eh, ...incluso, eh, bueno... Interpretación, redacción y diseño. Que todas tienen que ver con Yo no sé sí, nada de ofimática, eso. ¿eh? Eh, ofimática, eh, Python, Python, bueno. Wow. Mm. Eh, no sé bueno, ni qué informática decir. Informática <risas> y bueno, respeta la otra que es Interpretación, Redacción y diseño, que es donde tratamos, bueno, leemos un cuento y después lo pasamos a, a hacer un corto. Como hicimos ah, com ayer, bueno, ayer no, no, vimos un corto que se llama de un. Es un cuento también de Horacio ¿Sí? Quiroga que se llama El Almadón de... Plumas. Claro, lo conocen. No, el corto no, está bueno, no lo vi. El conozco corto, el cuento. Sí, es como, eh, como... Ah, se fue. Ya, a mí también se me olvidó. ¿Pero está eh, bueno? Sí, está bueno. Ah, ¿Cómo buscado? era que llamaba, que dijo? ¿Vos bueno, no estabas? No, ella no estaba. ¿Cómo Laura no sabes? No, no puede ser. Eh, no me acuerdo. ¿Dónde son personajes hechos con plastilina. Te muestran un poco que supuestamente la pluma tiene la pluma del de los pájaros tienen un como un parásito que bueno supuestamente es Chau, que... no estás contando al final del cuento Fabián por favor no, te estás revelando con... la ¿Es historia desde el principio no, te igual te digo eh que, supuestamente las plumas, <risa> es las el plumas principio. De, de los pájaros tienen un parásito sí que... pero igual eso no se no se sabía para Lucas no, no me acuerdo hace bastante que no lo leo pero no se supone que se iba debilitando ella se iba debilitando claro, y que no sí, sabían tienen, no pero Lo que, sabes, lo, que, esa lotería, lo que nos deja lo que nos deja la enseñanza es que tenemos que abrir la cuando son almohadas de plumas <risa> tenemos que abrir para que se, se vuelen los parásitos para que salga. indagar en las razones pues bien hay que ir sí, sí. esa es la enseñanza Sol, que nos aire. deja okay. Ok, bueno, y estábamos charlando sobre los talleres de oficio eh, y estábamos también ahí queriendo subrayar lo del 21. Entonces, el 21 es abierto, me decía Mica, la profe, y Silvia. ¿Se puede ir a ver? ¿Empieza a qué hora, Silvia? Eh, a las 1, al mediodía, empezamos a prepararnos lo del taller y, bueno, ahí se va a abrir la feria y, bueno, hasta, creo que hasta las 3, las 4 de la tarde vamos a estar porque, aparte, con una compañera vamos a cantar también y de segundo ciclo. Y bueno, espero que esté el día lindo, nos acompañe para presentarnos y que la gente nos escuche y nos vean, los que trabajamos con Rita, lo grandiosa que es Rita con nosotros. Bien, y el guión de la obra me dicen que es de Selva, la compañía de la que vos estabas hablando. Sí, aparte la, la, la historia nosotros, la entrada a nosotros se llama Los Caminantes. Bien, bueno, entonces queda hecha la, la invitación, vamos a ver si podemos pasarles. Si me... Sí, una, una cosa cortita que eh, los compañeros del taller decidieron que la, la entrada simbólica para, para la, la obra de teatro es un alimento no perecedero, okay. que después los mismos compañeros van a repartir con otros, otras personas en situación de calle. Bien, bueno, manden una gacetilla de prensa para la radio, así también lo podemos difundir. Y nos habíamos quedado con el tema de Susana Reyes, la dire de Elisabro Arancibia, que le llegó la jubilación, la, la intimación a jubilarse. Una intimación, una intimación a jubilarse, como pasó con la rectora del Mariano Acosta, llamativa, porque... Parece que no, no sé si es general o si es algunas personas. Mira, parece que hay una intencionalidad porque esto no le pasa a todas las personas uh -huh. que están en edad de jubilarse, para nada, sino que le pasa a algunas personas que eh, eh, nosotros interpretamos que les, les molestan a este gobierno... Eh, ...y esto, lo de Susana Reyes... ...ella, como para contar un poquito... ...Susana fue la maestra fundadora de Lisauro... ...allá por el 98... Eh, ...cuando se inició el centro educativo... ...que era un, un centro educativo muy chiquitito... Y, ...y se fue transformando, lo fuimos transformando... ...los docentes y los estudiantes en lo que es hoy... ...que es todo lo que escucharon hasta ahora... ...Susana estuvo siempre ahí, es la referente del espacio... Es un, eh, un ejemplo para todos los que estamos ahí, para la educación pública, para los estudiantes. Todos la queremos, la adoramos un montón. Así que esto fue un golpe eh, Muy los, duro. Sí, durísimo para todos. Estamos todos con una angustia a partir de ese momento. No solo porque nosotros pensamos que no lo van a lograr, que nosotros con la lucha y la resistencia vamos a impedir que la saquen a Susana. Pero lo que nos angustia no es solo eso, sino la manera que tiene el gobierno... O sea, nosotros creemos que Susana se tiene que jubilar homenajeada. Homenajeada por la comunidad educativa, homenajeada por, el, la, por todo el ámbito pedagógico de la ciudad, porque es un ejemplo. Eh, y esto es como echarla. ¿no? Que te intimen a jubilarte es lo mismo que te echen. Eh, lo interpretamos sí, sí, hay una así. una serie de eufemismos, ¿viste? Retiro voluntario, intimación a jubilación, una serie de formas de, de correr del medio a a trabajadores, trabajadoras. Bien, dice Laura, sí, eh, eh, Susana Reyes es una maestra histórica que empezó en un pequeño lugar un, un proyecto que era muy loco en ese momento y, y abrió una experiencia pedagógica que con el tiempo se va a estudiar porque es una experiencia pedagógica novedosa poder meter dentro del sistema formal un nuevo formato de escuela que dé cuenta de cuál era la situación de los eh, alumnos y alumnas o de los pibes y pibas que habían quedado por fuera del sistema realmente muy novedosa como idea y que y que nos nos transporta como una tradición docente que es lo mejor de la tradición docente en relación a qué lugar ocupan los maestros y las maestras en la sociedad, en la lucha, qué lugar ocupa la educación como como la educación para la libertad, bueno, algo que está como devaluado, que de lo que no se habla mucho hace tiempo, bastante a contrapelo de las nuevas corrientes que se proponen desde los gobiernos de turno. Eh, seguramente porque Elisauro también fue enseñándole eso a la comunidad educativa con la lucha y la organización se va logrando más de lo que uno incluso se, se cree que puede ser ¿no? Como, sí. eh, porque eso es un poco el isaurar ansibia, así que, y cuentan con, con mucho apoyo, porque son muchos años de historia, así que yo también creo, Laura, que esto se va a, a empujar y que va a haber resistencia, y que la resistencia es parte de lo que ustedes están tratando de enseñar todo el tiempo, así que está bueno, sí, eh, sí, cuenten con nosotros también para eso Muchas gracias. Como decía Silvia, recién ella decía que nosotros estamos peleando por la legalidad del Isauro. Y tal cual, eh, por, y ella lo unía con la jubilación de Susana, porque Susana dice, yo me quiero jubilar. O sea, ella no es que quiere vivir eternamente trabajando ahí de, de directora, se quiere jubilar, pero se quiere jubilar como directora del Isauro, como lo que es, como lo que viene trabajando hace 20 años, claro. como lo que se merece ella y el Isauro. Eh, Elisauro no tiene normativa. Nosotros pensamos que también el gobierno empieza por Susana para terminar de desbaratar todo. Porque no es un cargo el de Susana de directora. No es o un sea, cargo. O sea, que si se jubilan compulsivamente a Susana Reyes, aparte de correr un pilar, un referente, y que las referencias llevan muchos años en construirse, claramente es así, eh, no hay un cargo ahí que ocuparía otra persona porque no existe ese cargo. No, tal cual. Claro. No existe el cargo de Susana y no existe el cargo de muchos otros compañeros uh -huh. que estamos ahí. Y, y bueno... No solo por nuestros cargos, por la estabilidad docente, que no es una cosa menor de todos los que trabajamos en el Isauro, sino también por brindarles a nuestros estudiantes una escuela como se merecen, una escuela con una estructura que pueda eh, sostenerse a lo largo del tiempo y aparte que pueda replicarse. Nosotros creemos que si se legaliza el Isauro Arancibia, eso implica un, un mojón en lo que es la normativa de la educación pública eh, y se van a poder replicar en otros espacios, en otros lugares del país, experiencias como esta, que en la educación de jóvenes y adultos no existe. No existe en la educación de jóvenes y adultos escuelas integrales como esta, que tengan jardín maternal, que tengan talleres de oficio, todo lo que contaron recién muy bien los estudiantes bien, queda entonces planteado y se nos va el programa pero quiero una pregunta más Fabián por ahí o Silvia o, qué, o, o, o Lucas ¿qué significa esto de la escuela secundaria? ¿Ustedes pens ¿vos tenías planes de ir a la escuela secundaria? ¿qué significa verdad, estar en una escuela secundaria? Eh, la verdad que o sea fui un tiempo allá en mi barrio yo, yo, yo tengo mi familia en Merlo y bueno eh, estuve un tiempo yendo a la escuela secundaria pero también tuve el problema que el tema de la vestimenta o sea, yo vivía en un barrio y los otros eran de ahí nomás de la escuela o sea, el lugar donde estaba la escuela era una técnica y como yo como era chico, yo tenía 17 años tenía ahí el tema de la vestimenta de, como en la parte donde yo vivo hay barro, ¿viste? son casi de tierra y cuando llueve te embarras todo y como ellos viven en, cerca del asfalto, no se embarran entonces por el tema de te criticaban, me criticaban mucho por eso o sea, y hubo un tiempo que no que, que dije no, no voy más y, me, y bueno, me puse a trabajar estuve trabajando con mi viejo y bueno, y poder terminar los estudios para mí es muy importante o sea yo quiero terminar mis estudios para poder seguir una carrera más adelante o sea, esa es la meta que yo tengo ahora en este momento tengo un par de hobbits sí, pero mi gran meta es eso hasta ahora bien Silvia tus planes bueno sí, yo también estuve eh, muy orgullosa de venir a seguir ese estudio acá que yo lo dejé desde muy chica y bueno y mi meta es ser psicopedagoga y bueno encantaría terminar pronto y ayudar a la gente que necesitan y siempre lo que hice me gusta hacerlo, cuando estuve en situación calle también me gustaba ayudar mucho a la gente que necesitaban, aunque yo también lo necesitaban, pero sentía como, lo sentía como una familia mía, estando esos ocho años en la calle, y bueno, es algo grandioso de Isauro, y que siga siempre adelante. Bien, entonces, ya no sea, Lucas, vos algún proyecto que quieras contarse, no fue el programa, tengo no, que exacto. dejar el aire, ya está, dejamos acá, sí. la próxima te pregunto a vos, arranco claro, claro. con tu...